Eh, muy bien, eh, recorriendo un poco las calles de la ciudad, es una mañana este fría esta hora, si después va levantando un poco la temperatura va a estar bien, hay un poquito de viento en la ciudad de Santa Rosa, así que esa es más o menos la, la postal meteorológica que tenemos en la ciudad. Eh, desde el inicio del programa, Pali, nosotros estamos este junto a una familia Eh, ...a una persona adulta mayor de 75 años y también su, su pareja... ...que están aquí en la calle Pestalozzi 387. Doy la dirección exacta porque en este lugar, eh, en muy pocos días... ...esta persona de 75 años va a ser desalojada porque perdieron un juicio... ...y la justicia va a desalojar a una persona eh, de este lugar que vivió más de 20 años que de un día para otro le hicieron firmar algo eh, engañándolo para que en dos años se vaya de este lugar donde en este terreno y en esta casa muy precaria que hay eh vive Antonio Ruiz sin gas, con eh, con luz y este y pagando los impuestos municipales y que de un día para otro apareció una persona diciendo que tenía un este un comodato firmado por alguien que eh, supuestamente a eh, parte de, de la familia de los dueños de este lugar y lo van a desalojar. Por eso es que esta familia está preocupada y lo único que tienen es la posibilidad de poder contarlo en los medios de comunicación porque la justicia, el Poder Judicial, ya fa ya falló a favor de la persona que reclamó este lugar, que es un terreno muy lindo, pero es una casa muy precaria donde... Eh, posiblemente esto es lo único que lo utilicen para hacer una nueva construcción porque todo donde vive Antonio Ruiz eh, seguramente lo van a lo van a demoler. Vamos a hablar un ratito con Silvana Rodríguez y también con Antonio Ruiz que nos está estamos aquí dentro de su, su pequeña cocina este dialogando, contando, pero también un poco eh, masticando bronca por esta situación que están viviendo. Silvana, buen día, ¿cómo estás? Sí. Eh saludo a toda la gente que está escuchando. Eh, y quería pedir apoyo también de la gente es lo último que nos queda prácticamente porque en realidad es una estafa lo que nos están haciendo en el Poder Judicial nos están estafando sobre todo a mi esposo que vivió tantos años en la casa aparece una persona diciendo que es sobrino no es sobrino le hace firmar un comodato solamente con el comodato ese vencido va a la justicia si le ha presentado jamás título de propiedad no tiene papeles ningún tipo de papel de la casa ni título de propiedad ni boleto de compraventa no es heredero eh aún solamente con el como datoo vencido que es un abogado de parte de él un como datoo truco vengamos a decir porque lo preparó él eh, la justicia eh, lo avaló en la en primera instancia la jueza susana Fernández, le da la razón a esta persona. Le pedimos por intermedio a mi abogado que le haga presentar los papeles. Jamás llevó nada porque no los tiene. Eh, hizo un juicio por Zoom. Primera y segunda vez, eh, esta persona no fue al juicio. Se presenta la tercera vez, el señor Ovejero, quien pretende la casa, eh, a decir que era poseedor cuando nunca puso un pie en esta casa. Se presentó a decir mentiras, que era poseedor. Y fue a decir de palabra que tenía los papeles pero nunca presentó nada. Solamente la justicia está eh, como dato vencido. Que se ha a mi esposo en la escribanía, eh, en esa escribanía eh, certificaron las firmas únicamente la secretaria del escribano. El escribano no estaba. Así que bueno, con eso la justicia lo avaló eh, en primera instancia, fallaron a favor de él, hicimos una apelación y la justicia está diciendo que la presentaron en forma extemporánea. Así que, bueno, rechazaron la apelación. Y en este momento está en el Superior Tribunal de Justicia, en la mesa de entradas Lo tiene el doctor Mustapich. No sabemos si va a aceptar o no el expediente en el Superior Tribunal. Ya esta semana estaríamos sabiendo si lo, si lo aceptan o no. Eh, para contarle a la audiencia, para la persona que está escuchando por primera vez, eh, Antonio vivió más de 20 años en este lugar. 23 años hace que vive en este lugar. Eh, la persona que pretende esto jamás eh, vino a la casa, eh, no vivió nunca, no pagó nunca un solo recibo de impuestos. Es más, esto figura eh, a nombre de la persona que, que falleció, que era el dueño verdadero, no tiene hijos. que no tiene hijos ni herederos, y mi esposo vivió acá con esta persona, con el dueño real, real de acá, y cuando falleció, vivió con un hermano de esta persona, falleció el hermano y después quedó él acá. Y hace como un año atrás, estaba en extrajudiciales porque, bueno, eh, iban a ejecutar esto porque no tenía, por falta de pago, y le hicieron a mi esposo un papel, lo reconocieron como porque era poseedor en la municipalidad, no si bien no figura nombre de del recibo, lo reconocen como poseedor, y le dan eh, para pagar un plan de pago de los impuestos, o sea que salvó del remate mi esposo esto, si no sirve de remate. Aún así, a pesar de que él estuvo tantos años viviendo, pagó impuestos, eh, y y bueno, que todo el mundo puede decir, los vecinos todos, que, que siempre estuvo acá, aún así le da la razón a una persona que no tiene los papeles de la casa, ni un solo papel tiene, no tiene nada. Silvana, mientras vos nos contabas todo esto eh, ustedes están teniendo angustia están teniendo bronca porque ustedes están siendo se siente que están siendo estafados, estafados pero por también. qué creen que están siendo estafados estamos siendo estafados este no solamente por este señor sino por la justicia de la pampa porque eh, con un comodato solamente cualquiera puede haber hecho firmar un comodato pero ¿por qué no presentó papeles cuando se los pidió en el juicio? El juicio se hizo por Zoom. Tuvo tres oportunidades de llevar papeles. Fueron tres audiencias. En ninguna llevó nada. Solamente en el expediente está presentado el comodato vencido, nada más que eso. O sea, es una estafa lo que están haciendo. Porque no le exigieron jamás que lleve el papel. Se los pidieron y no llevó. O sea, no se le exigió nunca nada. Y solamente ahora dicen que es el juicio lo perdemos por presentar en, en forma extemporánea, pero no porque porque él tenga la posesión de la casa ni papel nada, no tiene nada. ¿Ustedes sientes que la justicia lo está un poco discriminando por su condición social, porque a usted le ha costado mucho poner un abogado, pagar un abogado, y ustedes también están creyendo que hay algún negocio dando vueltas porque el abogado de, de esta persona que presentó los papeles tiene una mujer que tiene algunos contactos y que posiblemente a ustedes lo estén engañando también por ese lado? Eh, sí, el primer abogado, porque ellos después pusieron dos abogados más, el primer abogado, de apellido Díaz, Eh, tiene la señora que trabajaba en la escribanía esa. O sea, cuando mi esposo fue, eh, la llamaron la señora, tenía el comodato de ella, firmó ante la secretaria porque el escribano no estaba. Eh, bueno, y sí, siento que nos están... Eh, ellos pudieron poner este dos abogados que tienen contactos ahí en la justicia, porque ya todo el mundo de, lo sabe. Y si sí, nos estamos dejando estafar por, porque no tenemos los medios como para para pelear esto. Eh porque en otras palabras porque son pobres. Por ser pobres estamos teniendo que dejar de eh, estafar. Es más, yo en marzo o en abril saqué en el, en el diario diario que me había encontrado con el que pertenece la casa, el señor Ojero que vive en este barrio y él me dijo, tenés un plazo vos para irte, como mucho podés llegar a, hasta agosto podés llegar a estar en la casa. Y, y yo soloste en la calle y, con él. y yo lo dejé publicado en el diario esto uh -huh. en marzo yo dije que o me dijo que en agosto como mucho me sacaban de acá y justamente son las fechas que están dando ahora como va todo eh, eh, eh todo está todo armado y se puso en el riesgo, me dijo la jueza no después dijo el abogado me dijo que que en agosto y bueno, así que se nota que es más al principio eh. Yo saqué una foto, acá en esta casa estuvo el lejo de Flores, porque es eh, amigo de la hermana de, de quien pretende todo esto. Me dijo que vino en calidad de amigo, pero también me vino a decir, yo estaba levantando una pared y vino a decirme que, que no hiciera más nada porque yo estaba en juicio y cuando el juicio saliera, esto eh, iba a ter, iba a ser muy rápido, que iba a tener que irme enseguida. Se presentó acá el ex juez Flores y te dijo eso desde la vereda, o estabas dentro de, de, de tu lugar. Sí, yo estaba dentro de la casa, estábamos levantando una pared y vino a decirme que no levante más nada porque esto ya no, no era nuestro, que en poco tiempo la justicia se le iba a dar a, a Ovejero. Y yo le saqué la foto al ex Flores porque acá es la vereda de mi casa, yo te lado de adentro y del lado de afuera. O sea que todo lo que yo digo tengo... Eh, lo que yo digo. Bueno, eh Antonio, por lo menos para que nos cuente, usted tiene 75 años. Sí. Eh, eh que usted es jubilado. Este sí, sí, jubilado. Soy jubilado yo. Y y después de todo esto qué qué siente usted de después de todo es que las bancos este un que me me quieren sacar sin tener motivo. Si yo tuve defendido la, la, la casa esta pagando impuestos. El que se portó mal es porque no tiene papel, si no es délito. Se la quiere robar a, a, a, la, a la casa. No le pertenece nada a él. ¿La jueza cuando hicieron el juicio no tuvo en cuenta su edad, su situación, su situación social, este eh, la, la, lo no, que no, esté? No, tuvo, no. ninguno. Un estafador era la jueza. no Eso es lo que la jueza. Sin vergüenza, estafador era una, una casa que no le pertenece a o decir nada más. Muchas gracias, eh, Antonio. Bueno, si quiere cerrar, Silvana. Sí, yo lo que le pido a la a la gente que nos apoye porque las juezas Sanas Fernández, tanto ella como los de la Cámara de Apelaciones, los jueces de la Cámara de Apelaciones, eh, jamás les exigieron unos papeles. Yo no quisiera que les exijan los papeles que presente porque no los tiene. No puede presentar nada porque no los tiene, pero aunque sea que que se los exijan que los presente. Si nos van a sacar, por lo menos que... Yo quiero que me saque el dueño de la casa. Eh, vos lo que estás pidiendo es, por lo menos lo mínimo, que alguien que presenta este un un pedido tenga un papel que lo respalde. Sí, que lo respalde, exactamente, porque nos están estafando, esa es la verdad. Por ser pobres nos estamos dejando estafar, esa es la verdad. Porque no ¿Tiene fecha de, de, de un desalojo? No, no, aún no, aún no sé, pero como van las cosas eh, dadas, eh, es eminente casi que que lo van a sacar. Van a ser día más, días menos, llegará a fin de año, pero va a salir. Silvana, ¿ustedes tienen otro lugar para vivir? No, nosotros salimos de acá el día que nos vengan a, a querer desalojar y quedamos en la calle. No tenemos los medios como para ir a ningún lado y además eh, mi esposo cobra jubilación mínima. Los alquileres, es eh, eh, más caro el el alquiler que lo que él cobra de jubilación. Además es muy injusto porque nos están robando esto, a él, a mi esposo. Bueno, muchas gracias por contar tu historia. Gracias a vos. Bueno, eh, Juan Pablo y Pali, esto es la historia de una familia que está con un nivel de angustia muy grande los van a desalojar, la justicia ya o el Poder Judicial ya eh, falló a favor de la persona que reclama este lugar, estamos en la calle Pestalozzi al 387 una persona de 75 años que la propia justicia o el Poder Judicial no tuvo en cuenta su situación, su edad este sus problemas para poder caminar eh, que cobra una jubilación mínima que no tiene un lugar para ir a vivir ni mucho menos un lugar para, para alquilar, así que ahora están eh, esperando que el Superior Tribunal de Justicia eh, pueda analizar el caso y ver si esta persona estas personas se tienen que ir de este lugar o tienen la suerte de quedarse, de vivir en un lugar de muy precario, pero es su pequeño techo para poder sobrevivir. Una consulta, Mauro, si todavía sí. estamos a tiempo de hacerla. El rol del ex juez Flores, ¿cuál es? Porque apareció ahí que es amigo de un involucrado... Sí, claro, eh, ahí me están preguntando del estudio, Silvana, eh, cuál es el rol o cuál sería el rol del ex juez Flores que apareció acá. Él es eh, amigo... Eh... Amigo de la hermana de Ovejero, quien pretende ah. la casa. Bien. Ah, ah. Bien. Yo estaba haciendo una pared, estábamos haciendo una, una construcción y vino a decirme desde la puerta, yo le saqué la foto, tengo la foto ahí que no construya más porque esta casa ya estaba en litigio, claro. y que cuando saliera, estábamos con pandemia, pero cuando salieran las cosas, iba a tener que irme de la casa. Él vino como amigo de, de, de la hermana del dueño, del de, de, supuesto de, dueño. El supuesto dueño, porque no es el dueño, porque no tiene ningún papel. Pero también es una especie de amedrentamiento, que venga un juez sí. a un, una casa particular a decir que estaba en litigio y que no podían hacer nada. Sí, exactamente, aparte no solo los juez, sino que mandó dos abogados en una oportunidad, y me increparon a mí y bueno yo me quedé dentro de mi casa eh también vinieron dos abogados a, a decirme que me tenía que ir ah. a lo cual yo me negué o sea eh dije no hasta que no termine el juicio lo va a decidir la justicia yo no me pienso ir a ningún lado ah. y bueno la justicia que está por que que no está siendo justa porque lo mínimo que yo le pedí es que le, que me los papeles que por lo menos queremos que irnos que no, que Que la persona sea la persona que, un dueño, obviamente que no lo es. Porque aparte en Catastro de la Municipalidad, figura la persona fallecida, y convivía con mi esposo, nunca cambió. Bien, pues, nunca pagó un impuesto tampoco, esa persona no vivió nunca acá, nada, o sea, una locura total. Que se lo estén dan, regalando, yo puse en mi en mi muro, y en mi historia y todo para que la gente lo vea, Que la justicia rompera está regalando el terreno este al señor Ovejero pero está regalando y nos está dejando en la calle una persona que tuvo posesión de la casa más de 20 años, 23 años exactamente y que se puede demostrar eso Bueno, eh, tremenda la historia y, y también eh, muy dolorosa porque lo que están contando también lo tuvieron que vivir en el juicio y justo le preguntábamos cuál era eh, la actitud de la jueza en el momento del juicio y ellos contaban que Casi que no les preguntaron eh, la situación, eh, la, este, cómo vivían en este lugar, este, si tenían la posibilidad de vivir en otro lugar. O sea, la propia justicia le da la espalda al que menos tiene, que en este uh -huh. caso es una familia pobre, que posiblemente se tenga que ir de este lugar porque alguien presentó un papel que dice ser dueño. Eh, bien, Mauro. Bueno, estaremos atentos porque, bueno, eh, supuestamente todavía falta la instancia del Superior Tribunal de Justicia. Eh, eh, ojalá que el STJ este, haga justicia en este caso. Ojalá. Eh, bien, Mauro, nos reencontramos. Cómo no. Hasta luego.